publicados tanto en AgoraSol como en Radio Círculo, además de en nuestra página web www.ondasonolaradio.com Hoy comenzamos con novedades llegadas directamente del sello holandés Tundist. Comenzamos con el dúo Floros Floridis y Jorgos Dimitriadis, con su disco conjunto titulado Tone Sequence Evaluators. Edita el sello Evil Rabbit Records. También Evil Rabbit publicó recientemente Le Jardín Sonore, cuarteto llamado Sonoria, formado por Cosimo Fiaschi al saxo soprano, Alexandro Giachero al piano y piano preparado, Emmanuel Guadagno a la guitarra eléctrica y Nicolás Remondino a la batería y electrónica. Thank you. De la distribuidora alemana Dance nos llegó Electronic Music desde 1972 a 2022 tres LPs que busca enmarcar 50 años de actividad compositiva del compositor americano de música electroacústica y electrónica en directo Carl Stone, comenzando con las primeras composiciones de Stone hasta el presente.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 Right like, to the right to right to the right to right to the right to right to the right to right Try Otra novedad llegada a nuestro correo de Dance es Out of the Playground, nuevo trabajo de la flautista Alexandra Rombolá, con colaboraciones de Daniela Terranova, Jean Martínez Mordal, Ingarzag y Lasse Marjou. Las que más nos han gustado son estas dos últimas. Comenzamos con la colaboración de Alexandra con el noruego que desde principios de los 90... Ha sido uno de los artistas más activos en la escena experimental noruega. Seguimos con la colaboración de Alexandra con Ingar Zag, reputado percusionista noruego, desde finales de los 90 ha estado dedicado a la música improvisada y al folk. En mayo del 2000, Ingar fundó el sello Sofa, junto al guitarrista Ivar Graydalan. Precisamente el sello Sofa publica este disco. Thank you. Hoy cerramos el programa precisamente con Ingarzag y uno de sus últimos discos titulado Instrumento di etimo incerto, publicado por el sello belga Aspen Editis. Vamos a escuchar un extracto.